Buen día, Pablo. Buen día, Lautaro. ¿Cómo se va? Bien, Muy bien. bien. Eh, Jorge, eh, el año pasado hablamos de esta modalidad de estafa por WhatsApp. Eh, ¿Se sigue repitiendo, reiterando eh, en los últimos días? Eh, por suerte, en, en los últimos días eh, han, han mermado, en los últimos meses han de estafa. No sé si, si es otro, alguna he, de alguna cerra que se para que el público tome algunas precaucioneses. Sí, Jorge, no, pará, no, eh, eh, eh, discúlpame que te corte ¿Estás con el altavoz puesto o no? ¿Del teléfono? No, estoy con los auriculares Ah, está con auriculares y no se escucha bien eh, Un segundito, a, a ver A ver, si sí, mejoramos un poquito porque ¿A ver Ahí, ahí no, sí. perfecto, ahí se escucha bien eh, este... Me decías que en los últimos días No hubo estafas, pero bueno Se venía repitiendo esta modalidad en el tiempo Hola, Jorge Bueno, eh, no está. Desconectó Jorge el qué fue. Desconectó el auricular y bueno, se cortó la comunicación. Bueno, eh, queremos hablar con Jorge Fernández, el oficial de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Rosario. Del... Sí, creo que sí. Oficial. Ah, dice no, oficial. No, oficial dice. Ah, bueno. Oficial eh, de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Pampa, eh, sabe de tecnología y bueno, y está abocado a, a, a a tratar de investigar esta clase de delitos. ¿A usted le robaron alguna vez la cuenta? No. ¿Nunca apareció una fotito tuya pidiendo dólares? No, nunca. En ningún celular. No, no, para nada, para nada. Porque utilizan cualquier ardida ahí para también... Sí, sí, sí. Eh, Jorge, ¿ahí estás? Sí, ahora sí. Ah, ahora, ahora sí. Sé cómo se me escucha ahora. Bueno, perfecto. Ahí te escuchamos bien. Me decía que en los últimos días no hubo estafas, pero bueno, es una modalidad que viene eh, repitiéndose en el tiempo. Lo que decía que este tipo de, de modalidad ha mermado un poco. Uh -huh. este Yo no sé si ha surgido, ha tenido efecto lo, las charlas eh, donde la, se ha recomendado a la gente tomar ciertas precauciones, pero sí se ha dado otro tipo de, de variantes en, lo, en los últimos meses y más aún en este mes de enero. Y a través de la plataforma de, de oferta y demanda en Facebook, Mark Play, marketplace marketplace uh -huh. eh, donde bueno, se han dado diferentes variantes pero es lo que más estamos viendo en, en el último tiempo a ver, eh, sí. contanos cómo es el, el tema del Marketplace ¿Qué, qué es lo que pasa, qué es lo que ofrecen bueno, ahí como ustedes saben, la, la gente ofrece productos y servicios y eh, una de las, de las cosas que hemos notado, que la gente no ha hecho llegar o han denunciado por ejemplo, son los alquileres falsos Eh, ante la, la gran cantidad de demanda que hay de la gente en de esta época vacacional se ha detectado de que publican casas o, o lugares que realmente existe, existen en otro lado pero no son los dueños claro claro por okay. ejemplo eh, publican una casa de alquiler por día en monte hermosoo uno los contacta hace la transferencia ante la, la urgencia de, de guardar el lugar porque bueno Eh, sabemos que hay muchos lugares que en esta época hay poco alquiler disponible, hace la transferencia y, y ha pasado el suficiente familiar que ha llegado a, a la localidad y, y se encuentra con que están los verdaderos propietarios, están viviendo y, y realmente no es una casa que estaban alquiler. O sea, imagínese usted llega a eh, la playa con la conservadora, la sombrilla, la reposera, el bolsito para instalarse... Y se encuentra con esa situación de que hay gente evitando la casa que supuestamente la habían alquilado, ¿es así? Claro, exactamente, exactamente. ¿Y han tenido muchas denuncias por esto? Sí, ha habido, ha habido algunas denuncias y, y otras que uno se entera que la gente hizo no denuncia porque ya está allá, logra solucionarlo de otra forma y, sí. y después la no denuncia, pero uno se entera igual eh, o dan aviso para que bueno, denuncian... Eh, en la página para que no se vuelva a repetir, pero se ha dado se ha dado eh, bastante, eh, claro. a veces nosotros recomendamos a la gente entrar a páginas de alquileres, páginas que están registradas. Mm. Páginas eh, oficiales vendría a ser, sí. Claro, páginas sí. oficiales que mm. tienen cierto respaldo sobre las personas que ofrecen el, el servicio, ¿no? Claro. Eh, Jorge, ¿y esto ocurrió eh, con alquileres así en la costa o sector turístico? ¿Aquí en la ciudad de Santa Rosa hubo algo parecido? Aquí eh, nos enteramos nosotros, mm. eh, no, no han habido denuncias, pero mm. nos enteramos de, de algunos domicilios sí. donde la gente llamaba o gente de afuera, a veces colegas de, de afuera nos llamaban porque pasaba la misma situación que relatamos recién, con algunos domicilios acá de Santa Rosa, eh, donde nosotros íbamos a chequear y resulta que, bueno, pasaba esto, que eh, realmente estaba el propietario y no era un lugar de alquiler. Claro. Eh, eh, pero bueno, por suerte la, las que yo sé se han logrado detectar de esa manera y no, no se han concretado eh, los alquileres. Claro. Eh, Jorge, ¿y mmm, qué cuenta utilizan esta gente para hacerle una transferencia? Digo, para rastrear la posibilidad de, de, de recuperar el dinero o que pase algo así. Eh, o ¿Cuál es el sistema que utilizan? ¿Utilizan Mercado Pago? ¿Alguna alguna aplicación? ¿Se sabe? Algunos utilizan, sí, algunos utilizan Mercado Pago y otros mm. utilizan cuentas bancarias. Eh, hay algunos que están eh, son un poquito más complejos el, el tema porque quizá le roban la cuenta a una persona, a un tercero, y utilizan esa cuenta solamente para hacer de puente, decimos nosotros, cuenta a de eh, donde la plata pasa y pasa a otra cuenta, y, y así pasa a dos cuentas, quizás. Claro. No por ahí con los montos eh, más pequeños, pero sí cuando son montos muy grandes, hacen ese tipo de maniobra, y sí, eh, es expectable con el tiempo, pero bueno, cuando uno llega... Eh, a esas cuentas ya el dinero obviamente es muy difícil y sigue detectable, pero bueno, eh, a largo caso a veces se cuenta con la... quedamos supeditado a la a la respuesta de las entidades bancarias y, y, ah. y otras cuestiones ilegales también. Ah, claro, no es fácil investigarlo. Sí. Claro, claro, exactamente. exactamente. Jorge... Eh... ¿Hay estafas eh, que se han dado utilizando como argumento la vacunación o eh, datos de ANSES, eh, una supuesta llamada de organismos oficiales? Ahora en el último tiempo no. Sí, el, el año pasado tuvimos muchas eh, donde utilizaban ese tipo de... donde se hacían pasar por algún organismo oficial o bueno, utilizaban mucho el tema de la vacunación. Mm. Este... Algunos, bueno, por WhatsApp o por llamada, eh, trataban de, de robar la identidad o la cuenta de, de WhatsApp y, bueno, de pedir, como comentaban ustedes el inicio de la, de la entrevista, eh, pedían dinero a conocido amigos. Mm. Eh, pero, bueno, volviendo al tema de, la, de, de estas estafas por Facebook, también lo que se ha detectado es que cuando, por ejemplo, la, las personas... Eh, publican un producto, yo, por ejemplo, publico una bici que tengo a la venta, sí. me contacta alguien que está interesado supuestamente en la compra de la bici, eh, bueno, se avanza en la negociación y llega un momento donde la persona dice que me hizo la transferencia para reservar el, el producto. Y, bueno, siempre con el, la historia de que está en un pueblo que tiene que viajar y que la quiere reservar porque le, le interesa comprarlo. Hacen un supuesto depósito, que en realidad no lo hacen, y a mí me mandan un comprobante. Y ellos lo que lo que dicen es que se equivocaron en el monto. Por ejemplo, si la bici yo la, la vendía a 10.000 pesos, eso dicen, mira, me equivoqué y te pasé 100.000 pesos. Necesito la plata urgente. Mandan un comprobante, lo hacen de alguna forma, hacen un comprobante es, es ficticio, sí. eh, Mandan una foto y uno, bueno, realmente cree que, que fue así y hay personas que van y, en este caso yo digo, bueno, devolverme los 90.000 90 sobrantes y, bueno, van y hacen el depósito o van y hacen, eh, también lo que ha pasado es que dicen, mira no la transferencia, andá el cajero, yo te doy una indicación porque me están pidiendo información mm. y lo hacen ir a las personas del cajero y le piden información. O sea eh, Hay que estar atento a eso de Hay no. que estar atento a eso claro. Y lo, lo que se recomienda Que bueno, la, si fue una equivocación de la otra persona Lamentablemente esperar Y, y no comunicarse a la entidad bancaria O que chequear realmente que la, tra la transferencia se hizo claro. sí, A sí, través sí. de bueno, Home Banking o, o llegar hasta el banco mismo Pero bueno, tomarse ese tiempo Y lamentablemente si la otra persona eh, Se equivocó, que espere Porque bueno, ha pasado eso Ha pasado eso Claro, bien eh, Y el tema de las estafas de alquileres a través de Facebook, bueno, chequear eh, porque en Facebook hay mucho trucho eh, y, y, y en Instagram también sí, sí, mm. sí, tratar de chequear tratar de pedir la mayor información posible a, a quien ofrece el servicio eh, alguna dirección de sus su casas particulares el lugar donde uno donde supuestamente reside eh, algún otro número de teléfono no sé claro. ocurre ahora y bueno, lo que hablábamos al principio de eh, se puede hacer a través de páginas registradas, páginas oficiales de alquiler, mucho mejor. Claro, bien. Bien, Jorge, no sé si quedó algo, si no, gracias eh, por estos minutos. No, una última, una última modalidad que me gustaría también... A ver. Que sepan también eh, con las la redes sociales de Facebook, es cuando alguien publica un vehículo robado. Por ejemplo, eh, si... A mí me robaron la moto, que ha pasado, no ha pasado acá en Santa Rosa, por suerte han, han llegado a la Día de Investigación y se ha tratado de chequear y no fue así. Eh, yo A mí me roban la moto, la publico, y a veces la, la gente pone que, que da recompensa o algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. Y gente que no son de la provincia, que andan buscando este tipo de publicaciones, lo contactan a uno, el teléfono que deja la publicación, y le dicen, mira, tengo tu moto, ¿no? si la quería recuperar urgente necesito la plata ya necesito, si la moto vale 200 mil pesos necesito 40 mil pesos ya sé quién la tiene bueno, hacen toda una historia la cuestión es que terminan pidiendo una transferencia eh, terminan pidiendo una transferencia para eh, supuestamente recuperar el vehículo robado y bueno, obviamente ante la Eh, la desesperación de la gente de tratar de, de recuperar inmediatamente el, el vehículo robado, hacen esa, esa transferencia. Eh, en este caso lo que se recomienda inmediatamente es avisar a la policía, al 101 o a la brigada.